Qué tal, queridos amigos. Detrás de la sintonía está todo el equipo de Radio Adventista preparado para compartir contigo los próximos 55 minutos de radio en directo desde los estudios centrales de Radio Adventista Sagunto, España. Como cada día llegamos hasta vosotros con una programación especial, específica, para daros la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos escucháis a través de nuestras emisoras o a través de Seven Day Radio. Bienvenidos a todos. En este momento especial comenzamos la edición de hoy de Entre Amigos. 962651230 El teléfono de Radio Adventista También la dirección de correo electrónico Info arroba radioadventista.com La página web www.radioadventista.com Y el blog Ya sabéis, tenéis Radio a La Carta Tenéis eh, la parrilla de programación Tenéis los comentarios Tenéis todo lo que es la radio Día a día, segundo a segundo radio Ahí tenéis el blog de Radio Adventista. Y como siempre queremos agradeceros que estéis ahí, a los que nos habéis escrito, a Isabel que nos ha vuelto a escribir esta mañana un correo, gracias por ello. Nos sentimos especialmente privilegiados por contar con todos vosotros dentro de... de eh, la emisión de Radio Adventista. Si vas en el coche escuchándonos a las emisoras de FM, pues no te distraigas mucho, pero sigue escuchándonos. Si estás en casa, delante de la pantalla del ordenador, pues ya sabes, eh, nos sentimos especialmente privilegiados que tengas a Radio Dentista de fondo en tu ordenador. Y finalmente, a todos los que hacéis posible que Radio Adventista sea una realidad... ...os damos la más cordial, las más cordiales gracias... ...y esperamos y confiamos que el programa de hoy... ...sea de vuestra entera eh, confianza. Viernes, ¿qué tendrá nuestro programa? Pues eh, ten, tenemos el programa como cada día de la semana... ...el último día de la semana antes del fin de semana... ...pues tenemos en primer lugar las efemérides... ...después tendremos la selección musical... ...después tendremos... ...pues eh, he dicho efemérides, ¿verdad? ...pues no, no son efemérides... ...es el caleidoscopio. Eh, fijaos, me lo, me lo seta también que al final... ...fijaos lo que pasa por confiarse de la memoria... ...primero el cardioscopio, ...después la sección musical... ...ahora sí, las efemérides en tercer lugar... ...después el pensamiento... ...y por ser eh, viernes tenemos la entrevista... ...con Esther López desde Vigo... ...en directo a través de la línea telefónica... ...allá a menos 20, 20, 20, 20 tantos minutos... ...tendremos la oportunidad de contactar con ella... ...para tratar todos juntos... Y con su voz y su profesionalidad Un tema de actualidad ¿eh? tenemos la oportunidad de hacerlo Y eso nos llevará justamente hasta el final De nuestro programa con la reflexión Extraída del texto bíblico Así que nos gustaría Contar con vosotros hasta el final Del día Hasta el final de la programación ¿Te quedas con nosotros? Te lo agradecemos Y nos sentimos privilegiados Comenzamos, comenzamos el programa de hoy Será Joel el que nos lleve a través del Cardioscopio Michael Jackson Al pop se le ha parado el corazón a las 12 y 26 hora de Los Ángeles. En ese minuto, el teléfono de emergencias recibió una llamada. Michael Jackson había sufrido un paro cardíaco en su casa de Bel Air y no respiraba. Tres vehículos de los servicios de urgencias respondieron a la petición de auxilio de un miembro de servicio del rey del pop con la esperanza de reanimar al cantante. Dentro de su mansión se iniciaron los primeros auxilios. Fue como vivir un momento histórico, dijo una de las vecinas. Desde el pasado mayo, Jackson vivía en Bel Air, cuando alquiló un, un palacete estilo francés de siete dormitorios y trece cuartos de baño. Esta vecina, como el resto del barrio, se enteró de la noticia cuando la policía cortó el tráfico para dejar salir a las ambulancias. Desde las aceras, los turistas, fauna habitual del exclusivo vecindario, donde habitan también muchos famosos, Disparaban sus cámaras por ver si había suerte. En el interior de una de las ambulancias iba un músico sin el que no se puede entender la historia del pop. Billie Jean o Thriller convirtieron a este artista nacido en Gary, Indiana, en 1958, en el mayor super, superventas de la historia de la música estadounidense y seguramente mundial. 27 años después de aquel éxito rotundo que también revolucionó el mundo audiovisual con el legendario vídeo que llevó durante 15, casi 15 minutos un baile de zombies magistral a las televisiones, Michael Jackson aún es el artista estadounidense que mayor número de discos ha vendido. Nada más y nada menos que 750 millones de álbumes en todo el mundo, un hito de la historia de las discográficas para las que estrellas como Jackson ya nunca generan los mismos ingresos. Según Steve Ruda, portavoz de los servicios de emergencias que asistieron a Jackson, la ambulancia solo tardó seis minutos en llegar al centro médico de UCLA, Ronald Reagan. Pero los esfuerzos fueron en vano. El primer indicio lo dio la Toya Jackson cuando salió por la puerta de urgencias con su rostro cubierto. Su madre, Catherine también estaba con él. A las 3 y 15, hora local, 9 horas más o menos en España peninsular, la muerte de Jackson se confirmaba oficialmente. Para ese momento y todo eso... entonces es lo que se lleva, es la moda. ...a la puerta del concurrido hospital. Así... ...trágicamente, desaparecía un artista marcado por su talento musical... ...y también, tristemente, por sus excentricidades. Después, los rumores de que intentaba dejar de ser negro y volverse blanco. Fue víctima de un incendio que le desfiguró parte de la cara... ...y según aseguraban sus allegados, le volvió especialmente paranoico. Después, vino su famoso rancho Neverland Nunca Jamás... donde construyó una especie de paraíso para que niños a los que invitaban a su casa constantemente. Hasta que llegó la primera acusación de abuso de menores, bien sabida por todos en 1993, saldada con un acuerdo multimillonario. Su reputación quedó tocada para siempre y una década más tarde, en 2005, cuando otra familia le acusó de lo mismo, abuso de menores, no pudo salvarse del escarnio público que produjo un largo proceso judicial que cercenó no solo su salud física, sino, según dicen sus allegados, también su salud mental. Consiguió que le declararan inocente, pero de poco sirvió. ...la prensa se cebó con él y tras el juicio desapareció la vida pública... ...para enclaustrarse en el reino de Bahrein con sus tres hijos. Después de cuatro años de ausencia tenía previsto volver a los escenarios... ...el 13 de julio en Londres. Y por eso descansaba en su mansión en Los Ángeles. El acordonamiento de la zona del hospital repercutió en el tráfico... ...en las principales arterias de la ciudad. En el portal de internet Twitter también se vio colapsado por la noticia... No, oh Dios mío, escribió una de las reinas de las revistas de cotilleos, Lindsay Lohan, incrédula ante el fallecimiento de este eterno Peter Pan. Otro actor y humorista, Marlon Wayans, figura de la comunidad afroamericana, también hizo llegar sus plegarias a la familia de Jackson, cuando todavía ni su padre, Joseph, ni la mayor parte de sus hermanos habían podido llegar a su lado. Dice este comediante, sin él no sería lo que yo soy hoy. Ludacris también nos habla, famoso cantante perdido a mi hermano pequeño, un trozo de mi alma se ha ido con él, Quincy Jones, muchos otros artistas conocidos modernamente se han sumado a esta historia trágica que lo conocían de alguna y otra manera. Se habla siempre durante estas noticias de una muerte trágica e inesperada. Los homenajes se extendieron en el otro extremo de la ciudad, en el Paseo de las Estrellas, donde los aficionados convocaron por internet una vigilia junto a la estrella que lleva el nombre de este artista. Una reunión confusa por la auténtica estrella de Jackson estaba tapada por el estreno de una comedia del actor Sasha Baron Cohen. Muchos de los fans se congregaron entonces en otra estrella, la dedicada a Michael Jackson, pero era la de un locutor de radio del mismo nombre. Hasta su luto pudo la confusión y la excentricidad. Ante esta noticia, siempre una noticia triste por la muerte de cualquier ser humano, se une también la de la de un hombre que vivió constantemente desde los 6-7 años eh, delante de los focos de televisión, de la radio, de la telecomunicación, de la prensa. Él habló muchas veces de una infancia robada en la que no pudo disfrutar de los placeres de un niño normal, de poder disfrutar con su familia, con sus padres, de correr, de jugar. Y tristemente, pues... Un ser humano que acabó pues poco a poco con el tiempo, quizás fruto de enfermedades no solo físicas sino también mentales, en un estado pues triste, daba pena verlo. Y pues todo un talento que al final trágicamente pues acabó a los 50 años. Una muerte trágica, una muerte que no se sabe muy bien qué pasó. Se habla quizás de sobredosis de medicamentos, tenía muchos médicos que le seguían constantemente. Su estado de salud física... Y quizás mental también no era la mejor y por lo tanto vivía en una situación muy delicada, triste y también con todo lo que arrastraba. Comentamos esta noticia para sumarnos al dolor de que siempre podemos resentir ante la pérdida de un ser humano con talento. ...y sobre todo para recordar quizás la importancia... ...la importancia de vivir con un cierto equilibrio... ...desde nuestra infancia, la importancia de jugar... disfrutar de la familia, de disfrutar del, de la, del buen ambiente... ...del sol, de la vida en general... ...como tanto hablamos en esta radio... ...¿por qué esto es importante? Para que después no nos pase a cada uno de nosotros... ...como le ha podido pasar a este artista... ...el vivir de una manera desequilibrada, quizás triste... ...y malgastar nuestro talento para acabar nuestra vida demasiado pronto. Es nuestro deseo simplemente que podamos todos vivir una vida equilibrada... ...desarrollar nuestros talentos que Dios nos da... ...para bendecir y para mejorar este mundo... ...y que si es posible, al morir un día podamos dejar este mundo mejor... ...de cómo nos lo, nos lo hemos encontrado al llegar. ...desde aquí, todas nuestras condolencias... ...a la familia de Michael Jackson... ...y a todos los que lloran su pérdida... ...y sobre todo, este recuerdo... ...a no, no desperdiciar nuestra vida... ...y guardar siempre un equilibrio importante... ...desde que somos pequeños. Estás escuchando Entre Amigos... en Radio Adventista. Our lifetime's on. Sobre alguien que ha sido muy importante en este mundo Pero que ya nos, nos ha dejado Solamente quedará el recuerdo Bueno, nosotros... importante dentro del mundo del pop no, por eso, Dios, Para nosotros hay un personaje Mucho más importante, mucho más trascendental Que fue Jesús, que murió Y resucitó, Jackson no puede hacerlo Por muy Dios Que fuese de su mundillo, así que nos sentimos totalmente, pues, solidarios como yo ha dicho con la familia, pero sabemos que es un ser humano que, que descansa después de una vida bastante, bastante ajetreada Pues aquí estamos Antonio, Joel, Ana y un servidor para hacer un poquito de historia uh -huh. ¿eh? para remontarnos a esos eh, hechos importantes de la historia, así que Ana, empezamos, empezamos eh, la historia, empezamos las efemérides Pues comenzamos la historia en un 26 de junio del año 1285. El rey de Francia, Felipe III el Atrevido, sitúa eh, sitia a la ciudad de Gerona. ¡Qué atrevido! <risa> atrevido, atrevido, eh. Está bien. ¿Y llegó a conquistarla? No lo sabemos, yo no, no, no sí. recuerdo. Pero ya, a mí es, lo que me hace gracia es lo que decía yo, el que atrevido, los el, apodos que ponían, el ¿verdad? El guapo, bueno, sí. el bueno, el sabio, el atrevido. El realmente sí, era sí. lo contrario, ¿eh? El, el guapo era normalmente feo y <risa> muchas sí. veces pasa eso también, ¿eh? Ah. Pues bueno, igual el, este hombre sería un cobarde. Era no lo que querían llegar a ser, atrevido. ¿no? <risa> bueno, está bien. Gerona es una ciudad que ha sido conquistada a lo largo de la historia por mucho, hemos tenido una gran población árabe, una gran sí. población judía, todavía hay barrio judío y, y los franceses también, pensemos que Gerona es una de las ciudades, eh, provi, capital de provincia, frontera con Francia, o sea que casi todo el mundo que entra a España o entraba por bien por el País Vasco o entraba bien por, por Cataluña, ¿no? Y Gerona pues es la gran, la primera gran ciudad que se encuentra uh -huh. Año 1508 el Cardenal Cisneros inaugura la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid. 1500 Alcalá de Henares. Sí, 1508. Unido. Bueno, sabemos que Alcalá de Henares junto con la de Salamanca y la de Santiago de Compostela son de las más antiguas de De España. De, de, de España no no de, de Europa porque hay otras más antiguas en Europa pero estamos hablando de 500 años 1508 o sea, sí 2000, 1508 500 años uh -huh. no, no, ya han salido promociones de, sí. de la universidad por allí pasaron tanto ver, no de... tanto como por o bien por alumnos o por profesores, o profesores pues sí. pasaron Quevedo Lope no. de Vega no, no, Calderón no, no, no. Cervantes o sea okay. y de hecho ahí es donde pero se entregan no. los los premios Cervantes de las De las letras... Sí, de ¿sí? las letras hispanas, ¿no? La... Sí, uh -huh. sí, sí, sí, Yo creo que es ahí donde se entrega. O sea, eso de hacer reunión de exalumnos ahí tiene que estar interesante, ¿no? ¿eh? un montón de gente que no ve Bueno, muchos faltarán, mucha como gente dicho que Ana, no va. Ya, Mucha gente que no va. Tantos años, muchos que no van bueno, bueno, está bien. Año 1541, Francisco Pizarro, conquistador del Perú, es asesinado en Lima por hombres al servicio de su rival, Diego el Almagro. Bueno, mm. pensemos que esa rivalidad entre los mismos españoles existía ya en esas tierras, en esas nuevas tierras conquistadas. También la ambición, pensemos que en Perú fue uno de, las, de los atractivos que tenía Perú para la conquista, era el encuentro de, de la gran cantidad de oro. Que había ¿El en esas no del Dorado dónde estaba el, el Dorado? Dora, no, no, el Dorado no era tanto en Perú, sino como la zona más sur. Sí, más sur. sí. Pero que Perú era una cultura que tenía mucho oro, lógicamente, y todavía muchos de ellos se conservan en museos. O sea que la rivalidad entre los propios generales, digamos, los sin españoles, pues conllevaba pues, esos, estos eh, homicidios, ¿no? O asesinatos, vaya. Pues pasamos al año 1822, el Estado decide asumir la compra, manufactura y venta del tabaco en España. Bueno. Primer... Primer paso hacia el monopolio estatal de este producto. Sí, que estuvo muy, muchos años como muchos años, pro monopolio propiedad de, del Estado. ¿eh? Exactamente. Eh, por eso y que eh... hoy todavía controla, porque son empresas privadas, el precio lo pone el sí, Estado. Sí. Y, y una gran tasa de impuestos eh, vienen de, de, de, de la venta del tabaco, lógicamente aquí en España. Muchísimos. Ahora muchísimos. acaba de subir, ¿no? Dicen que había subido el petróleo y, y el tabaco. Y posiblemente pronto suba el alcohol también. Bueno, y subirá la vida, claro, el nivel. Lo que sí hay que recordar es la cantidad de muertes en el mundo que hay al año por causa del tabaco, y eso, pues. Exactamente, es un problema. Sí, está bien que lo, que lo recordemos, ¿no? Año 1890, el gobierno de Segasta establece el sufragio universal masculino en España. Mm. El, supongo que el femenino no. No, el femenino llegó más tarde. Llegó en, en el siglo siguiente. Sí, sí. Está bien. Bueno, de todos modos, no solo es que votasen los hombres, sino que eran los hombres que supieran leer y escribir. ¿eh? O sea, que no eran todos claro, tampoco. Claro. Pues entonces, más la nobleza y, y poco más. Sí. En, la, en aquella época ya me diréis. Sí. Pues sería los que les convenía que les votasen. Uh -huh. Año 1945, representantes de 50 estados firman la Carta de San Francisco, por la que se constituyó la ONU para el mantenimiento de la paz internacional. Bueno, un buen propósito. Pero seguimos intentándolo. Se queda un buen propósito, Sí, se queda todavía porque hay guerras por, por casi todos los continentes, hay algún movimiento, digamos, guerrillero y de guerras también, sí. Curioso, ¿eh? como a mí, ya desde el colegio, cuando me cuando estudié todo eso de la ONU y tal y cual, te dan a entender ya desde pequeñito que la ONU está bien ahí, pero que ya está. Ya. Pero, uh -huh. Bueno. ¿Qué hace es, bonito? Bueno, es que, eh, mirar eh, finalmente lo, lo que hemos hablado en muchos programas, los países tienen su propia autoridad y hegemonía en, en su territorio y la ONU, en cierto modo, a veces puede ser un, hacer un intrusismo importante dentro de, de esos países. Fijaos el follón que hay ahora con esas elecciones eh, libres, dicen. Eh, ¿Qué puede hacer la ONU para, Irán. Que en Irán, para que un país... Eh, pues dará consejos, tal, eh, pero finalmente ni tan siquiera las sanciones eh, pueden tener una, una vigencia completa porque son países aut autónomos y son países eh, soberanos con su propio pueblo. Bueno. bueno, continuamos con una noticia fea. En el año 1973, en España, dos buques de bandera extranjera pierden en el Cantábrico 133 bidones con residuos de ...tetraepilplomo, sustancia extremadamente tóxica para la vida humana. Como, vale. como cuando yo pierdo las llaves. ¿Verdad? Y eso que fueron al, al, al fondo del, <risa> del, pues, del Cantábrico por Pasaban por, por allí y se les cayó sin no, querer. Pues, por eso digo, como cuando yo pierdo las llaves o, o, o el móvil total es ¿eh? lo mismo, ¿no? Ay. Qué desastre. ¿Con, con ese nombre? <risa> Así estamos eh, eh, castigando las aguas. Ya lo estamos haciendo con el con el, con el oxígeno, con el, con el aire... Polución y, y ahora también con el mar. La verdad es que estamos detero, deteriorando mucho nuestro medio ambiente. cierto. Uh -huh. cierto. Año 1982, más de 10.000 personas se reúnen por primera vez en Buenos Aires desde el golpe militar de 1976. Uh -huh. Reivindicando Era. que... Hombre, recordando de golpe militar, claro, claro, reivindicando pues el derecho de, de, de democracia en el 76. Fue cuando murió, bueno, no, un poco después de la muerte de Franco aquí, uh -huh. en la Plaza de Mayo, allí en, en Buenos Aires. Bueno. 1986, en la República de Irlanda, vence el no en el referéndum para modificar la Constitución y permitir ah, sí. el divorcio. Mm. La mayoría, un 64%, votaron que no al no. divorcio. que es una cultura muy católica también y protestante, ¿no? Entonces sí, es una sí. cultura muy religiosa, digamos, practicante. Uh -huh. eh, aunque a veces la hemos criticado también estas situaciones de guerra que había con el con el Úster y el norte de Irlanda y tal por las reivindicaciones autonómicas, pero de la cultura católica y protestante hay, hay mucha práctica allí. Uh -huh. Año 1989, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre lanza la primera acuñación de ECUS, Unidad de Cuenta Europea con motivo de la presidencia española en uh -huh. la Comunidad Económica ¿Ese Europea. Fue, sí, fue el primer nombre que tuvo la moneda sí, europea, el, el, el ECU. Euro. Uh -huh. ECU en francés, creo que se descartó este nombre porque tenía un significado... <risa> ¿qué, ¿Qué significa? Equi? ¿No no te suena? equipo puede ser o escudo o...? Depende, depende. No si, se, si se empieza a jugar con las palabras, sí que puede llegar a ser un poco vulgar. Vale. De todas formas, el problema, ¿ves? Pues igual no. era un poco sí, eso, porque el eso. problema. El problema que yo oí es que en Francia, ECU, eh, eh, que era el nombre original de la moneda, parece que tenía una connotación un poco desagradable y entonces se descartó. Eh, es un problema, ¿no?, el tener que, que buscar un nombre común para toda una serie de países con lenguas diferentes y que a veces las palabras en un país y en otro significan. Sí, claro, no. El euro también tiene su gracia, depende de cómo lo digas. Sí, Ecu, ¿eh? Ecu. <ríe> Bueno, el caso es que euro, pues bueno, viene de la palabra Europa, lógicamente, y así se llama actualmente la moneda europea. Lo euro. que pasa es que estas monedas yo creo que solo para coleccionistas, yo nunca vi ninguna moneda eco. de eco. No, yo tampoco, no, no, yo no ah, mejor. No, no recuerdo, no, uh -huh. yo no me acuerdo. Por eso. Año 1992, durante los primeros tres meses... Se destruyen en España 110.000 puestos de trabajo y el índice de paro sube al 17,5%. Vale. ¿En qué año has dicho, perdona, mil? 92, pero da 92, igual el año que diga. Sí. No, es que ya estamos, casi por el 20, ¿eh? ya hemos ido bastante. ¿eh? Es, quiero decir que el, el paro es un, un desastre. Bueno. bueno. 1999 se celebra el Día Internacional contra las Drogas con datos y estadísticas poco alentadoras. Bueno, seguimos igual, poco vamos a hacer con nuestros jóvenes les buscamos slogans que llamen la atención y campañas todo, pero... para desensibilización pero, pero una, la com, es una campaña televisiva bien curiosa ahora hecha por un director de cine te parece una película de miedo ah sí, lo ¿no? sí. sí, he, he visto el, el, el tráiler pero sí, sí. no he visto el spoiler no oh, eso es eso, eso es, dura un minuto más o menos yeah, sí, pero es igual anuncio, que una película de miedo pero parece el tráiler de una película de miedo sí, sí, sí es que yo comencé a verla y pensé que era una y ya cambié rápido y, y unos días después José Luis viéndolo y yo no veas eso no, dice que no que es un anuncio <risa> yo todavía yo, yo, yo no lo he visto es no. desagradable sí, sí. pero bueno es la paranoia y todo eso. Alex de la, eso, Ale, pero... Alex de la Iglesia, de la iglesia ah, el no. nuevo director de la Real Academia de la digo de De la Academia de, de, Cine, ¿no? de Cine. exacto. Sí. No, aquí iba a decir de la Real Academia de la Lengua. No, no de, no, de sí. la Academia de Cine, el nuevo director, y el sí. que le han dado, pues, eso, por parte del Estado le han dado eso. Para... Y está bien hecha, vamos. Tiene sí, su objeto. ¿no? Esperamos que tenga su objetivo su lo cumple, vamos. Sí, sí. Ya, si no más, no yo no sé qué más se puede hacer entonces para impresionar. Porque... Más miedo, no. Lo que pasa es que la <ríe> gente se acostumbra también al miedo. Yo eh. recuerdo aquellas campañas de tráfico que se hicieron sí, tan sí, impactantes sí, sí, sí. y tal. Y eso, pues, hombre, impacta al principio, pero al final la gente se acostumbra. Igual que el slogan que hay, lo paquetes de tabaco, ¿no?, y tal, que, que bueno, que mata. al principio, pero pero bueno, la gente... ¿Se ponen fotos en las cajetillas? Porque sé que en no, algunos fotos, países no, se ponen... Fundas. Sí, yeah, pero sé que ah, se, sí, se ponen sí, fotos sí, también sí. de, sí, de, de enfermedades. Sí. O de pulmones. Ha habido, o... Ha, ha habido diferentes etapas, ha habido diferentes formas, pero no tiene mucho impacto eso, es decir, que no no es... Yo creo que el fumador de por sí uh -huh. continúa, continúa fumando. Y ahora es, se han hecho algo para su... esconder eso eh, también. Sí, unas fundas y tal. <risa> lo que sí es cierto es que que bueno que la gente eh, hay que reconocer que está más sensible y que cada vez sí se, que no es que ya no se fuma se en lugares fuma, públicos se fuma menos en la calle se fuma menos pero tal vez las estadísticas indican que los que eh, los que siguen haciéndolo lo hacen en más cantidad uh -huh, uh -huh. pero bueno es lo que hay Año 2000, investiga investigadores de China, Japón, Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos uh -huh. descifran las partes esenciales del genoma, genoma. Del genoma humano, efectivamente. Uh -huh. Uh -huh. Muy importante eso, ¿eh? Para conocer el cuerpo humano y sobre todo para saber el origen o, o detectar el origen de algunas enfermedades y poder eh, paliar sus efectos, ¿eh? Muy interesante. Tuvieron que ser... Eh... muchas horas de, de investigación. Hombre, y, años. y eso, y eso nos va nos va a proporcionar seguramente pues algún descubrimiento de algún principio de una enfermedad que pues, se puede ir trabajando. Y siempre corremos también el riesgo de que se utilice para, para otros fines. Pero bueno, eso ya es otra historia. Bueno, eso ya lo hemos comentado. Como aquí, siempre. ¿no? El afán de investigación, a veces y de laboratorio, pues bueno, a veces lleva al hombre a hacer cosas que están al límite de la ley. Uh -huh. Año 2003, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos prohíbe las leyes que castigan la homosexualidad en 13 estados. Bueno, es que, ya sabéis, quien piensa diferente de nosotros, pues siempre se le margina, ¿no? Eh, a mí la, es, esa ley me parece bien, es decir no hay por qué discriminar eh, a nadie. Lo que hay que hacer es educar y dar mm, razones para no hay otro más comportamiento. que se castigue. Mm. Evidentemente que nosotros no estamos ante, no estamos a favor de la práctica de la homosexualidad, no. pero también estamos en contra de que se le castiga a una persona por ser homosexual. En todo caso, yo creo que se puede, se pueden hacer muchas otras cosas. Sí. Entre otras cosas, bueno, darle. Eh, No sé, un cierto reconocimiento, ¿no? Pero, pero vaya, de ahí al castigo no nos parece bien, ¿no? Es que no es, no es normal. Es que no se soluciona nada. No, no. tampoco no sé Pero bueno, oye, cada uno es cada una y, y seis media docena. <risa> y vamos ya con la última efeméride de hoy, en el año 2005. Miles de personas marchan en Madrid para exigir medidas que acaben con la pobreza. Bueno, en la primera bueno. de una serie de manifestaciones que tendrán lugar en más de 100 países. Está bien, esas manifestaciones están bien y el deseo es bueno también. Eh, lo que hay que hacer es... Eh, pregunta, cierto, ¿es funcionó? Cierto, no, cierto, no <risa> funcionar no creo que funcionara claro, porque sigue habiendo en momentos de crisis. En estos últimos meses ha habido muchas ONGs que están trabajando en países asiáticos y africanos que se están lamentando, ¿no? Que esa crisis también influye en las aportaciones de las industrias, de las sí. entidades y las aportaciones personales que que hasta ahora recibían ayuda y que ahora no no lo están recibiendo. Y que y que se ha reducido muchísimo esa es ayuda, ¿eh? Exactamente. Es decir, porque finalmente la la crisis está haciendo sus propios estragos. Exactamente. Bueno, Hoy nos ha dejado un poco sabor triste. Sí, sí, pero bueno, no. la, hay que, hay que decir a nuestros oyentes que Ana no hace la, la, la, la historia, no, eh. no, pero solo eh, la trae. Y además el propósito es bueno, es decir, con el lema pobreza cero, que tratan de ah, erradicarla, sí, sí, creo que en el año 2015 pretenden que se haya reducido a la mitad, no creo que lo consigan, pero bueno, por lo bueno, menos ahí está. La intención es buena y, yo creo que la, esta, y es loable. Yo creo que esta marcha que se celebró en Madrid y en otras 22 ciudades españolas, yo creo que se sigue celebrando todos los años, uh -huh. eh, a partir sí, de ese sí, año. Es posible. Es posible, es posible A mí me suena a que, a que sí. Bueno, ¿y el pensamiento de hoy? Bueno, el ah, no. pensamiento te va a dejar más contento, ¿verdad? No sé. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues de los que estamos confundidos. <risa> no, hombre, de los confundidos. Bueno, pues vamos a escucharlo. El árbol confundido Había una vez en algún lugar que podría ser cualquier lugar y en un tiempo que podría ser cualquier tiempo un hermoso jardín con manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales todos ellos felices y satisfechos Todo era alegría en el jardín excepto por un árbol profundamente triste ...el pobre tenía un problema... ...no sabía quién era. «Lo que le faltaba... ...era concentración... ...le decía el manzano... ...si realmente lo intentas... ...podrás tener sabrosísimas manzanas... ...¿ves qué fácil es? «No lo escuches...» ...exigía el rosal... ...es más sencillo tener rosas... ...¿ves qué bellas son? Y el árbol desesperado... ...intentaba todo lo que le sugerían... ...y como no lograba ser como los demás... ...se sentía cada vez más frustrado. Un día llegó hasta el jardín el búho... ...la más sabia de las aves... ...y al ver la desesperación del árbol le dijo... ...no te preocupes... ...tu problema no es tan grave... ...es el mismo de muchísimos seres sobre toda la Tierra... ...yo te daré la solución. No dediques tu vida a ser como los demás quieren que seas... ...sé tú mismo... ...conócete... ...y para lograrlo... ...escucha tu voz interior... Y dicho esto, el búho desapareció. «Mi voz interior, ser yo mismo, conocerme», se preguntaba el árbol desesperado, cuando de pronto comprendió. Y cerrando los ojos y los oídos, abrió el corazón y por fin pudo escuchar su voz interior diciéndole «Tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera porque no eres un rosal». «Eres un roble, y tu destino es crecer grande y majestuoso. Dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje. Tienes una misión, cúmplela». Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo, y se dispuso a ser todo aquello para lo cual estaba destinado. Así pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos». Y solo entonces, el jardín fue completamente feliz. Y me pregunto al ver a mi alrededor, ¿cuántos serán robles que no se permiten a sí mismos crecer? ¿Cuántos serán rosales que por miedo al reto solo dan espinas? ¿Cuántos naranjos que no saben florecer? En la vida, todos tenemos nuestros objetivos que cumplir, un espacio que llenar. No permitamos que nada ni nadie nos impida conocer y compartir la maravillosa esencia de nuestro ser. Nunca lo olvides". En Radio Adventista Estás escuchando Entre Amigos Entre Amigos With his Pablo, de nuevo seguimos aquí, como sabes, nuestros queridos oyentes, hoy es viernes y tenemos en línea directa a nuestra compañera Esther. ¿Qué tal, Ester? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo bien, bien, aquí estamos, ¿y tú? Bien, pues estupendamente, trabajando aquí un poquito y preparando también lo que vamos a, a comentar hoy. Y además, escuchándoos con atención... ¿Qué tal el tiempo por, por ahí arriba? Pues la verdad es que es raro, está un poco más revuelto de lo que cabría esperar en, en verano, pero bueno, ya tuvimos una primavera rara y me parece que el verano está está más o menos, está parecido. Pero bueno, lo llevamos con paciencia en Galicia y, y tú lo sabes, Pablo, el tiempo es bastante cambiante y nunca sí, te sí, puedes confiar. Sí, sí. Uh -huh. Y pues, la verdad es que estamos, pues una estamos tierra, en una situación Es una así. tierra preciosa. Pues como complicada, complicada, no nos lo tomamos muy en serio. A ver, Esther, ¿qué nos traes hoy para nosotros y nuestros oyentes? Pues vamos a ver... ¿eh? Es una novedad, yo no sé si estabais al tanto de la existencia de un nuevo grupo social. Bueno, yo soy muy aficionada a la sociología, de hecho tengo formación de ciencias políticas y me acerqué a las ciencias políticas porque me interesa el tema de la, de la sociología. Uh -huh. es que por qué la gente hace lo que hace, que al final cada vez yo creo que los sociólogos lo entienden menos, y yo también, y bueno, de alguna forma pues analizar ¿no? por qué ocurren algunas cosas y por qué la sociedad camina como, como camina. Resulta que los sociólogos han llegado a una conclusión, y es que se está desarrollando, y es un estudio hecho en España, pues algo con lo que no se había contado posiblemente hace unos eh, cuantos años. Eh, se da muchas razones para que esto exista, pero la noticia en sí quiere decir que ahora mismo, según un estudio de Metroscopia, eh, y son datos recogidos en España, recabados en España, el 54%, de la población española entre 18 y 34 años, dice que no está eh, interesada ni ilusionada por ningún proyecto de futuro. Eh, mm. No tienen ganas de estudiar, no tienen ganas de trabajar, y bueno, se hace el chiste fácil. Resulta que los sociólogos les han llamado y les denominan la generación ni-ni, es decir, porque ni estudian ni trabajan. La broma fácil antes, ¿verdad?, cuando te acercabas a una persona a la que no conocías, especialmente del sexo opuesto, y si querías encarar una, entablar una conversación, ¿verdad?, dicen que la pregunta básica era, ¿estudias o trabajas? Porque, bueno, dependiendo de la respuesta pues podías empezar una conversación, ¿no?, y podías, pues, entrar un poco a conocer cómo es la vida de esa persona. Pero, claro, si ni estudias ni trabajas, pues posiblemente estamos hablando de algo totalmente distinto. Eh, los sociólogos dicen, ...que es una situación creciente, que hay una infantilización de la juventud... ...que incluso en algunas empresas se están encontrando con que los becarios y becarias... ...son personas que tienen treinta y tantos y a veces cuarenta años... ...y que están dispuestos a trabajar como becarios y con sueldo de becario... ...cosa que es eh, harto sorprendente... ...y que hay un grupo creciente de seres entre dieciocho, repito, y treinta y cuatro años... ...que es la edad que se ha estudiado... ...que no tienen ilusiones, no tienen proyectos... ...el futuro parece que les interesa poco... ...al menos como proyecto a, a medio largo plazo... ...y que no estudian ni trabajan... ...y de momento están tranquilos así. De todas formas Esther... Eh, hay, ...hay que reconocer que la situación social... ...en estos momentos es muy complicada... ...para la gente joven... Pero, Ajá. ...y, y el, el periodo digamos de, de formación... ...se ha alargado no solamente con la licenciatura... ...sino con un máster y después con alguna salida... ...en el extranjero los que tienen suerte de hacerlo... ...porque es que en estos momentos... encontrar un trabajo como tú dices yo en la universidad tengo muchísimos compañeros sí. que son becarios y que están trabajando por bueno por 600 euros al mes Ajá. sin derecho a cotización ni vacaciones y están haciendo más horas con un reloj no y estoy hablando de los medios de comunicación ¿no? por ejemplo uh -huh. así es que tampoco es de extrañar desgraciadamente que la gente joven vea poco futuro ¿eh? uh -huh. y al ver poco futuro pues claro tienen pocas expectativas uh -huh. Claro, lo que pasa es que a veces si el análisis, y si me contaréis qué os parece, a, a mí se me ocurrían muchos, muchos puntos, ¿no?, eh, cuando, cuando eh, descubría la existencia, ¿no?, de este planteamiento ya sociológico que me hizo gracia, ¿no?, de la generación ni-ni, entre otras cosas porque yo soy bastante poco negativa, ¿no?, entonces, bueno, pues intentaba yo eh, situarme, ¿no?, en... ...en esta mentalidad y en cómo encararla, ¿no? Y yo me preguntaba, pero vamos a ver... Eh, ...algunos, lo de las expectativas de futuro... ...nos sea, las hemos tenido que ir fabricando... ...no sé si a palos exactamente... ...pero a veces a muchas horas de trabajo... ...y a sueldos diminutos... Sí, eso es cierto... ...porque ¿no? algunos, y en medios uh -huh. de comunicación... ...y sé de lo que hablo... Eh, ...pues hemos empezado ganando sueldos... ...que algunos le llamarían la atención... ...o empezamos a hacer programas gratis, etcétera, etcétera... ...pues para intentar meterte en el mundillo... ...y a partir de ahí empezar a hacer otras cosas... ...y ahora estamos situados, ¿no? Pero claro, eh, probablemente haya, entre otras cosas, pues un, un cambio de mentalidad con respecto a algunos a algunos temas. ¿no? Por una parte, hemos conseguido un bienestar social amplio, importante. Eh, también nos hemos podido permitir, a lo mejor en determinados momentos, pasar por el mundo de la formación uh -huh. informarnos demasiado. Que Esto también es algo que se nota. Y, y si hablo de medios de comunicación, os puedo contar mil aventuras de, de personas que han pasado por la carrera de periodismo e ignoro que hicieron durante todo ese tiempo. porque desde luego el pozo no ha quedado y además no tiene la más mínima intención de, de hacer algo a ese respecto. Es decir, y, y, y tú te preguntas, pero vamos a ver, a lo mejor es que hemos invertido algunas cosas. Y yo le decía a los oyentes esta semana, hablando de, de este tema y escuché eh, opiniones de lo más variopintas, eh, si no será verdad que a veces... hay personas que se han equivocado un poco en cuanto a los ritmos, ¿no? Es decir, eh, uno tiene que empezar por el principio y uno tiene que ser principiante o becario de determinada edad, luego tiene que ser un trabajador con cierta experiencia a otra edad y luego tiene que hacer otras cosas. Uh -huh. Pero, ¿y si a lo mejor el tema es que estás esperando a que llegue el trabajo de tu vida lo primero? Que a lo mejor forma parte de parte del error o a lo mejor es que quieres tener ya todo fabricado o hecho antes de los 30, cosa que es posible que no ocurra. Lo que es cierto es que hay un proceso de, de aprendizaje que había en un pasado ¿no? claro. y que ahora mismo no existe. No existe porque, no, no. porque hay mucha gente también demandando ese tipo de formación. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Yo recuerdo en mi época de juventud que... soy un poco mayor que tú, pero pero que había la posibilidad de aprendiz, y entonces si claro. vas a un taller uh -huh. o ibas a una emisora de radio, en nuestro caso yo como tú pues he hecho muchos programas de radio pues gratis señor. y muchas horas de trabajo sí, gratis. De, eh, Exactamente. Es decir, bueno, Con tal de, de poder eh, meter la cabeza y, claro. y, y adquirir una cierta experiencia, lógicamente, claro. a la espera de que la situación cambiara, ¿no? Efectivamente. Pero, Pero hoy en día... Yo teníamos unas expectativas distintas, o sí. a lo mejor eran las expectativas más realistas, no lo ya, sé. Ya, lo que pasa es que esas cosas hoy en día hasta es difícil hacerlas, porque, por ejemplo, mm. el, el, el papel del aprendiz prácticamente no existe, a no, no ser no, que vayas no a hacer unos estudios uh -huh. y esos estudios te obligan de alguna manera o calidad. incluyen unas ciertas prácticas. Claro. para poder hacer y ahí está el papel de becario claro. papel de becario que yo conozco sí, sí. Eh, personas de prácticamente 30 años que llevan dos y tres años de becarios sí. en un medio de comunicación en la zona de valencia ejemplo, sí, y sí. que están sacando o con, o con contrato por obra también sí, también, no existe, también. Bueno, pero eso existe, en los medios de comunicación eh, es más habitual, un contrato sí, sí. por obra porque un proyecto multimedia uh -huh. puede tener un gran tirón y un éxito y puede mantenerse en, en print time durante mucho tiempo claro. pero en la tercera o cuarta edición puede ser que sea un fracaso y sea quitado, entonces es normal el contrato por obra, uh -huh. pero uh -huh. que las prácticas uh -huh. mucha gente hace un año de prácticas, otro año de prácticas y un yeah. tercer año de prácticas, cosa que legalmente no está permitido, pero no, se mantiene es. Tiene. Y se van encadenando o sea, unos y otros. Exactamente, cobrando 600 euros al mes y sin derecho a vacaciones, ni cotización, ni, ni nada, ¿no? Claro. Y, y bueno y, y también lo que pasa es que los medios de comunicación se aprovechan un poco ¿eh? uh -huh. porque donde pueden tener a un profesional que le estén pagando dos mil o, o lo que sea de euros pueden tener a dos o tres becarios haciendo trabajo digamos de continuidad o de, claro. o de papeleo ¿no? aunque bueno me, me permito reivindicar en este sentido la, la experiencia también que el sí, no, resultado claro, evidentemente claro. no va a ser el mismo no no eso está eh, claro eso es otro tema. y también se resiente la calidad de muchos trabajos no solo de este también también se sin se... ninguna duda por, por ese encadenamiento que... de, de cosas sí. pero fijaos Y nosotros, en verdad, somos gente esperanzada y somos gente que hacemos un planteamiento de vida, ¿verdad?, diferente. A mí me resulta preocupante, y no sé cómo lo valoraréis vosotros, sé qué, qué posible solución social se podría apuntar, el hecho de de algo. Independientemente de que ya sabemos cómo está la situación y que, que vivimos en un mundo complicado, cada vez más complicado, sí es cierto que hay algo que llama muchísimo la atención. Este grupo creciente de jóvenes, estamos hablando de personas que están en, el, en lo mejor... en cuanto a, a nivel de, de empuje, a nivel de, de expectativas, a nivel de están en el momento de, de plantearse proyectos de futuro. Gente entre los 18 y los 34 años no tienen ilusiones uh -huh. ni se han planteado proyectos de futuro. Y cuando hablan de proyectos de futuro hablan de proyectos formativos, laborales e incluso personales. Porque uh -huh. una persona que evidentemente no se comprometa con un futuro de vida profesional o con algo a medio o largo plazo pues posiblemente tampoco a, asuma compromisos de carácter personal es decir claro, la formación claro. de una familia estable etcétera etcétera no Y resulta que estamos hablando de gente que debería estar en un momento óptimo y máximo de ilusiones y, sin embargo, no tiene ilusiones. Claro, Yo creo que esa situación también provoca que la gente joven pierda la confianza en sí misma. Uh -huh. ¿eh? Y entonces se vean también, en, en algunos casos, menos valorados y, e incapaces de poder iniciar proyectos. Porque todos, yo creo que hay mucha gente joven en España que ha iniciado proyectos, algunos de ellos multimedia, sí. que le están suponiendo pues un, una entrada profesional en, en, en este mundo. ¿no? Sí, sí. Sin embargo, hay muchos jóvenes que están un poco apoquinados. No, uh -huh. que, que, que, no sé si esta palabra está en el diccionario, pero que sí. Y, y así es que, no sé, yo creo que da poco resultado. ¿eh? Uh -huh. ¿Y, ¿Y realmente hay alguna manera de, de revertir esto? Porque, claro, algunos se preguntarán, o estarán pensando los abuelos y abuelas que nos escuchan: oye, que en nuestra época o te buscabas las castañas o no había ni castañas para comer. Claro. Y, y posiblemente, claro, ¿cómo, ¿cómo nos dirán aquellas gentes que vivieron en la posguerra? ¿Eh? Según lo que me cuentan, claro que yo no vivía aquella época, pero te cuentan, ¿no? La posguerra, los años posteriores a la posguerra, antes de que llegaran los 60 y parece que la vida vislumbrara otros apuntes, ¿cómo hacían aquellas gentes? Es decir, yo me preguntaba estos días leyendo esto... Muy bien, pues nosotros, claro, enseguida nos desilusionamos, enseguida perdemos las expectativas de futuro, enseguida nos sumimos en este mar, ¿verdad?, ahora de patologías mentales de todo tipo y, y estamos además, por lo visto, perfectamente cualificados para ello, y, pero ¿y ¿cómo se soportaban, cómo se superaban las crisis?, en otros momentos que no fueron más fáciles que, que los que tenemos ahora. Hay quizá. una hay, hay una frase, Esther, que tal vez pues nos puede ayudar un poco a contestar mm. esa pregunta tan importante que tú haces. Alguien escribió que conocer el futuro te permite organizar el presente. Sí. Eh, yo, <risa> yo creo que eh, por ahí por ahí pueden ir un poco un poco los, los tiros, ¿no? Apunto en esa línea, sí. Es eh, decir, eh, a ver, ¿alguien que no sabe ni tan siquiera se puede plantear su futuro? Claro. Porque... ¿Qué futuro es? Yo creo que tampoco tiene capacidad para vivir dignamente el presente. Ajá. Y tal vez podría ser por ahí, por donde eh, pudiésemos tener algún, algún problema serio eh, socialmente. ¿eh? Uh -huh. Pero claro, ¿y cómo se motiva o cómo se ilusiona a un grupo creciente de gente desilusionada? Porque evidentemente, fíjate, uno de los planteamientos que hacían los sociólogos a tenor de esta llamada generación Nini es que se espera... que Su nivel de vida sea peor que el de sus padres. Claro. Y no mejor, lo cual, evidentemente, es un auténtico sinsentido. Imagínate que, este. Que, que estamos viviendo en un momento totalmente distinto, que cada vez el bienestar en nuestra sociedad occidental iba a ser mayor, cada vez íbamos a tener más posibilidades, más propuestas, más poder adquisitivo, ¿verdad? Pues un, un ocio más organizado, bueno, y un montón de comodidades del estado de bienestar. Y sin embargo, el nivel de vida de estos jóvenes. será peor que el de sus padres. Porque, por cierto, su, nivel, o sea, su edad de emancipación es cada vez más tardía. Y cuando sus padres se jubilen, probablemente serán personas maduras, con una experiencia laboral mínima, con una cotización diminuta, es que es, se van a enfrentar ¿no? a un futuro incierto. Sí, leía no hace mucho que haría falta dos vidas laborales para que la gente joven pueda llegar a la jubilación algún día. Por ejemplo... Claro, es que es decir yo yo recuerdo en en mi época, en nuestra época empezabas a cotizar muy prontito claro. y empezabas a acumular años de sí, de, de porque finalmente la, la, la jubilación hay que pagarla, es decir, claro, eso no eso la no ya la hizo, Yo empecé a cotizar con 19. Por eso porque digo, no, yo yo con 17, ¿no? unos años, pero así. Pero Eh, cuando tú miras tu vida laboral, que supongo que habrá recibido en estos días eh, una sí, copia, por lo menos yo, yo la he, <risa> la he recibido, sí. eh, tú ves y dices pues, que ya llevo 25 años de, de cotización. Exactamente. Exactamente. Es decir, es verdad que tengo que llegar a los 65 para poder jubilarme, pero si lo pasas a ese mundo de la, de la gente joven que llevan que llevan seis meses de cotización, un año, claro, dos años… Y que están con 30 y picos, y 40, como comentábamos antes… ...pues prácticamente incorporándose al mundo laboral, sí. es tardísimo, mm -hmm. es tardísimo, y, y claro, ¿qué haces?, ¿qué haces?, es decir, y ¿cómo te lo planteas?, o al mismo tiempo, ¿será posible a lo mejor que tengamos que hacer una pequeña reconducción mientras las cosas no mejoran, si es que mejoran?, y, y a lo mejor plantearnos algunos temas, pues, o será que debemos a lo mejor pensar, no lo sé, son pensamientos en voz alta y reflexiones, ¿no?, pues a lo mejor a veces en bajar ligeramente nuestras expectativas, empezar a cotizar como podamos, y luego ya nos iremos buscando el tiempo... Porque también es cierto que si esperamos, evidentemente, colocarnos y con un contrato fantástico y con un sueldo fenomenal, mm. etcétera, etcétera, en el trabajo que hemos escogido, eh, es posible que no lo podamos hacer y que tengamos que esperar un poco. Y habrá mm. que plantearse qué hacer mientras. Claro, claro. Porque probablemente la, la peor opción sea esa, quedarse sin hacer nada, ni estudio ni trabajo, porque total, bueno, ¿y, y luego qué? Es un planteamiento de vida eh, realmente preocupante y el hecho de que ya se haga un, una valoración sociológica de esto a mí me, me resulta llamativo, pues es, llamativo y preocupante. Es preocupante este porque se ha generalizado. Exacto. Y, y al, cuando algo se generaliza, al final se termina asumiendo, ¿eh? Claro, claro. Como realidad. Exactamente. El planteamiento sociológico lo que hace es asumir esa realidad, ¿no? Claro, claro. Y, y claro, tampoco se aportan visos de solución. Yo leía estos días declaraciones de sociólogos que decían, claro, bueno, ¿y ahora qué? Porque efectivamente esto no nos lleva a ningún sitio. Porque antes, si una persona decidía, por X razones, no estudiar, porque luego al final trabajar también implica que estudies, pero bueno, si decidías no estudiar de determinada forma, trabajabas. ¿Trabajabas? Siempre había una opción. O preferís? trabajabas, ¿Qué? o estudiabas para trabajar, ¿Qué? o trabajabas y estudiabas, o no estudiabas y trabajabas. Pero siempre había una opción en la que estabas haciendo algo, ¿Qué? con un viso, con un proyecto de futuro. ¿Y ahora? Esther el tiempo como siempre, siempre, siempre ha pasado, es un verdadero placer tenerte con nosotros, oye ¿contamos contigo el próximo viernes? Sí, claro contad conmigo desde luego, Bueno, porque también queremos decirle a nuestros oyentes que aunque algunos programas no los tendremos por la temporada este programa de Entre Amigos lo vamos a mantener por lo menos el mes de julio porque si nos permite seguir en contacto directo con nuestros oyentes Así es. pues se pasado una feliz semana el sábado, claro que sí, que lo disfrutéis especialmente y hasta la próxima Pues un abrazo para ti y los tuyos, ¿vale? Igualmente, igualmente para vosotros. Venga, hasta pronto, Estés, gracias. Venga, hasta el viernes. Línea directa. Queridos amigos, nos queda menos de un minuto para terminar el programa y queremos hacerlo como siempre, dando las gracias por estar ahí y con un texto bíblico de la palabra de Dios. ¿Por qué no? Como todos los días hacemos. Salmo 138, 7, que dice: Cuando camino yo en medio de la angustia, tú me vivificas. Contra el furor de mis enemigos, extiendes tu mano y me salva tu mano derecha. Confiamos en esa promesa del Señor, confiamos en su protección. Que tengas un feliz fin de semana, que disfrutes de tu aspecto espiritual también en el día de reposo. Y si te parece bien, nos encontramos de nuevo el lunes a las 11. Un abrazo, amigos. Podrás escucharnos en la reedición y también en el blog. No lo olvides.